Aquí, Radio Anti-ZP, emitiendo desde Madrid, España. Os habla José Luis de Valero. Y hoy empezamos otra vez con Glory, Glory, Aleluya. Porque tenemos que dar gracias a que todos vosotros estáis pendientes de nuestras emisiones. En efecto, amigos míos, estamos muy contentos. Tanto Julio como yo estamos viviendo, digamos, unos momentos felices porque vemos que la acogida que h a tenido estos primeros programas de Radio Anti-ZP no ha podido ser más, digamos, calurosa. Vuestras,、eh, vuestros comentarios y ahora、eh, vuestros envíos por email de textos y audios. Eh, significa de que estáis pendientes de nuestro programa y esto para nosotros es una gran alegría. Y ahora, si todo funciona como Dios manda, procederé a, a dar lectura y a poner、eh, el audio de algunos、eh, compañeros. Que nos ha remitido por correo, por e-mail,、eh, sus grabaciones de clip o bien sus textos. Lo que sí, por favor, os, os suplico es que en, en, próximas,、eh, en próximos envíos、eh, los textos o los audios no superen los dos minutos de grabación, porque verdaderamente tenemos muchos, muchos、eh, pendientes de digamos, de, de, de radiar. Y claro, naturalmente hay, hay textos que nos han llegado con. Pues casi cuatro folios, y esto ya es excesivo. No para mí, que para mí es un gusto leerlo, pero sí para ...digamos para, para el peso ...digamos específico de cada ...de c archivo d a a de audio que se tiene que subir. Entonces, las emisiones tampoco pueden ...digamos extenderse en demasía. Creo que lo comprenderéis. O sea, que ya lo sabéis. Textos y audios, por favor, que estén en el límite de los dos minutos. Tanto en, en, en archivo de audio como en texto leído. Gracias. Bien, entonces ahí va el primer clip de audio recibido、eh, de un compañero nuestro. Recibido por email.、Eh, se trata de Zapato Veloz. Hola, amigo de Valero. Soy Zapato Veloz. Y te mando este audio para que, si estimas conveniente, lo pongas en las ondas de radioblog. Vamos a ver. Es respecto a la carta de ese miserable, ese tal Francisco Fernández Frías, el cual mandó una carta que tú has leído en este medio, en la que te pone a parir a ti y también llama a asesino a z n a r entre otras lindeces. La verdad es que cuando lo oí me indigné profundamente. Por eso me he decidido a, dar, a darle mi particular réplica a ese miserable. Bien, voy allá. Mire, señor Francisco Fernández, para asesinos, en todo caso, en el Partido Socialista. Y paso a argumentárselo. Los socialistas, antes y durante la Guerra Civil, asesinaron a miles de personas civiles, hombres, mujeres, niños, Quemaron iglesias, asesinaron a miles de religiosos y, si no, v e a s e el intento de golpe de Estado del 34, donde la izquierda, Pesoy y UGT, entre otros, con Largo Caballero e Indalecio Prieto, se levantaron contra la Segunda República legítima, en ese momento, por cierto, gobernada por la derecha. De hecho, aunque la guerra oficialmente empezó en julio del 36, de facto empezó en octubre del 34. Pero claro, señor Francisco Fernández, eso seguramente a usted le importa una mierda, con perdón de los oyentes de Radio b l o n c o A lo mejor hay que recordarle que todavía vive uno de los máximos responsables de la matanza de Paracuellos del Jarama, al que además ustedes le condecoran y hacen honores, que ya tiene cojones. Sí, sí, el mismo PSOE de ahora era el de aquella época, ¿sabe? Cosa que ustedes, los socialistas, por mucho que quieran vincular a la derecha predominante actual, o sea, al Partido Popular, con la derecha de aquella época, no les cuela. El PP se fundó en 1989 y lo que era la antigua Alianza Popular, de la que desciende el PP, se fundó en 1976. Y muchos de los que hoy apoyamos a este partido, como por ejemplo un servidor, corrimos delante de los grises. En los últimos años de la dictadura. Yo era un chavalín, claro, pero le puedo asegurar que para nada soy sospechoso de ser descendiente de, de, del franquismo ni nada que se le parezca. Cosa que es a lo que los que son como usted, y seguro que usted mismo, trata de vincularnos gratuitamente. No me cabe la menor duda, a la vista. Sobre todo de sus miserables y calumniosas palabras en esa carta dirigida a De Valero y en la que él nos ha leído. Dirigida a De Valero, pero que en definitiva nos ofende a todos. Miren, dejando épocas pasadas de la historia negra de España y trasladándonos a épocas más contemporáneas, le diré que seguimos encontrando a.、Eh, bueno, no sé si considerarlos asesinos. Pero si porque Aznar mandó simplemente tropas españolas a Irak en misión de paz, o sea, no para misiones de combate, usted ya le tildó de asesino, entonces sí que habría de considerar de asesinos, según usted, a Felipe González y a Solana. ¿O acaso usted ya no recuerda que mandaron aviones del ejército español a bombardear Serbia indiscriminadamente y matando a muchos civiles en aquella operación? Que por cierto. Por si no lo sabe, también se hizo sin permiso de la ONU. Dicho esto, señor Francisco Fernández Frías, una vez refrescada la memoria, sin duda usted también llamará asesinos a sus colegas socialistas, Felipe González y Javier Solana, por ejemplo. ¿O no? Ojo, que no lo digo yo, ¿eh? Se lo pregunto yo a usted. Supongo que tampoco se acordará, ya que ustedes suelen tener una memoria muy selectiva. De los crímenes de Estado por parte del Gobierno González, con el caso GAL, por lo que también refrescada la memoria sobre este asunto, no dudará un instante en considerar de asesino al PSOE. ¿Verdad, señor Francisco Fernández Frías? Digo lo mismo que anteriormente, ¿eh? Ojo, no lo digo yo, se lo pregunto yo a usted. Y, bueno, dejando aparte lo de los asesinos. Y no asesinos. Y para ir terminando, también quiero decirle que los que no somos socialistas nunca nos hemos alegrado y menos deseado de que el intento de golpe del 23F hubiera sido exitoso como usted, ¿eh? por su miserable y sucia boca, destila. De Sin embargo, no tengo yo tan claro de que personajes como usted No desearan el retorno de las checas socialistas y el Gulag. Bueno, le voy a considerar una persona inteligente, por lo, que、no、voy a, por lo que voy a omitir el explicarle lo que eran y para qué servían las checas, que seguro que usted lo sabe. Como también tengo muy, muy claro que muchos de ustedes tienen como referente democrático a dictaduras bananeras comandadas. Por tiranos como Castro y el gorila rojo Chávez, seguro que a usted le pone eso de socialismo o muerte. Como ellos suelen gritar. ¿Verdad que sí, señor Francisco Fernández f r í a s Pues nada, hombre, sin más, desde aquí, le deseo un mal día. Y desde luego, que para nada quede en paz. Es más, que se la pique un pollo, señor Frías. Firma este audio con dos cojones zapato veloz. Vale, vale, vale, zapato veloz. Lo que, lo que no sé es si el pollo estará muy conforme con eso de picársela a este elemento. Vamos a ver, continuamos ahora con otro. Continuamos con, con uno, un, una poesía que nos ha enviado eh, Javi, eh, el amigo de Draco. Adelante, Javi. En honor al juez Bermejo, en el día de su marcha. sin querer se fue de caza sin querer dejó el gobierno sin querer el buen bermejo por medio del juez garzón ha de seguirnos jodiendo cuántas cosas sin querer nos pueden seguir haciendo estos progresetalistas sin nuestro consentimiento si a malenis y a pepiños y a jueces a la medida de ministros torticeros Junto a payasos de circo, funambulistas de feria y tristes t i t i r i t e r o s aliñados con talante, le reímos los excesos, n o romperemos los cuernos. Si queremos conservar lo que queda del Estado sin pillarnos más los dedos, lo mejor es que se vayan, poquito a poco, o corriendo, todos los ministros, todos, sin olvidar a ninguno, y, por supuesto, con ellos, el ínclito zapatero. Un abrazo. Muy bien, Javier, como siempre, tan mordaz. Bueno, ahora, antes de dar paso al siguiente audio de texto remitido a esta redacción,、eh, quiero significar que tanto los clips de audio como los textos que nos v a y a remitiendo、eh, serán puestos en antena dentro de los límites de tiempo establecidos y por riguroso orden de llegada. Dicho lo cual, prosigo. Ha llegado otro texto también de Zapato Veloz, un gran colaborador de Radio Anti-ZP. t a Este texto dice lo siguiente: Hola, amigo de Valero. Me ha llegado un texto por email que yo creo que merece la pena ser leído. Va sobre o las generaciones que nacieron entre los 70 y los 90. Yo todavía soy de una generación anterior, puesto que nací en el 59. Pero la mayoría de los bloggers oscilan entre los 20 y 40 años, por lo que este texto, aunque algo largo, puede resultar interesante. Dejo a tu decisión si estimas conveniente o no leerlo. Pues bien, sí, voy a leerlo íntegro, salvando algún que otro término. Pero lo voy a leer íntegro porque ese texto verdaderamente es para recapacitar en lo que dice y, sobre todo, Para que nosotros, los que nacimos fuera de esta generación de los 70 y de los 90, los que nacimos a mitad del siglo pasado, verdaderamente recapacitemos en que cualquier tiempo pasado fue mejor. El texto dice así: El objeto de esta misiva es la de reivindicar una generación. La de todos aquellos que nacimos entre los 70 y los 90, un par de años arriba, años abajo. La de los que estamos currando de algo que nuestros padres ni podían soñar. La de los que vemos que el piso que compraron nuestros padres ahora vale 20 o 30 veces más. La de los que estamos y estaremos pagando nuestra vivienda hasta los 60 años. Nosotros no estuvimos en la guerra civil, ni en mayo del 68, ni corrimos delante de los grises. No votamos la Constitución y nuestra memoria histórica comienza con las Olimpiadas del 92. Por no vivir activamente la transición, se nos dice que no tenemos ideales. Y eso que sabemos de política, más que nuestros padres y de lo que nunca sabrán nuestros hermanos pequeños y descendientes. Somos la última generación. Que hemos aprendido a jugar en la calle de las chapas, la peonza, las canicas, la comba, la goma, el rescate o el bote a bote, y a la vez, somos la primera que hemos jugado, ha habido juegos. Hemos ido a parques de atracciones o visto dibujos animados en color. Los reyes magos no siempre nos traían lo que pedíamos, pero oíamos y seguimos oyendo que lo hemos tenido todo, a pesar de que los que vinieron después de nosotros, s、sí、i lo tienen realmente todo y nadie se lo dice. Somos la generación de compañeros al salir de clase. Lloramos con la muerte de Chanquete, con la madre de Marco que no aparecía, con las putadas de la señorita Rottenmeier. Somos una generación que hemos visto a Maradona hacer campaña contra la droga. Hemos vestido vaqueros de campana, de pitillo, de pata de elefante y con la costura torcida. Nos pusimos bombers sin miedo a aparecer skinheads. Nuestro primer c h á n d a l era azul marino, con franjas blancas en la manga, y nuestras primeras zapatillas de marca las tuvimos pasados los 10 años. Entramos al colegio cuando el 1 de noviembre era el día de Todos los Santos y no Halloween, cuando todavía se podía repartir, repetir curso. Fuimos los últimos en hacer boop y cow y los pioneros de la ESO. Hemos sido las cobayas en el programa educativo. Somos los primeros en incorporarnos, a, en incorporarnos a trabajar a través de una ETT. Y a los que menos les cuesta, tiramos del trabajo. Siempre nos recuerdan acontecimientos de antes, que nosotros naciéramos como si no hubiéramos vivido nada histórico. Los de nuestra generación fueron a la guerra, Bosnia, etc. Cosa que nuestros padres no hicieron. Gritamos OTAN no, bases fuera, sin saber muy bien qué significaba, y nos enteramos de golpe un 11 de septiembre. Aprendimos a programar el vídeo antes que nadie. Jugamos con el Spectrum, odiamos a Bill Gates, vimos los primeros móviles y creíamos que Internet sería un mundo libre. La última generación que veía a su padre poner la vaca del coche hasta el culo de maletas para ir de vacaciones. La última generación de las litronas y los porros, y qué coño, la última generación cuerda que ha habido. La verdad es que no sé cómo hemos podido sobrevivir a nuestra infancia. Mirando atrás, es difícil creer que estemos vivos en la España de antes. Esto es curioso, curioso párrafo. Luego al final de la carta te cuento algo, querido amigo. Prosigo con la narración. Nosotros viajábamos en coche sin cinturones de seguridad traseros, sin sillitas especiales y sin airbags. Hacíamos viajes de más de tres horas sin descanso, con cinco personas apretujadas en el coche, y no sufríamos el síndrome de la clase turista. No tuvimos puertas con protecciones, armarios o frascos de medicinas, con tapa a prueba de niños. Andábamos en bicicleta, sin casco, ni protectores para rodillas, ni codos. Los columpios eran de metal y con esquinas en pico. Salíamos de casa por la mañana, jugábamos todo el día y solo volvíamos cuando se encendían las luces. No había móviles, nos rompíamos los huesos y los dientes y no había ninguna ley para castigar a los culpables. Nos abríamos la cabeza jugando a guerra de piedras y no pasaba nada, eran cosas de niños y se curaban con mecromina roja y unos cuantos puntos. Y al día, al día siguiente, todos contentos. Íbamos a clase cargados de libros y cuadernos, todo metido en una mochila, que rara vez tenía refuerzo para los hombros y mucho menos ruedas. Comíamos dulces y bebíamos refrescos, pero no éramos obesos. Si acaso alguno era gordo y punto. Estábamos siempre al aire libre, corriendo y jugando. Compartimos botellas de refresco y nadie se contagió de nada. Solo nos contagiábamos los piojos en el cole. Cosa que nuestras madres arreglaban lavándonos la cabeza con vinagre caliente, o los más afortunados con orión. Y ligábamos con los niños y niñas jugando a beso, verdad y atrevimiento al conejo de la suerte, no en un chat. Éramos responsables de nuestras acciones y arreábamos con las consecuencias. Sabías que se rifaba una hostia si vacilabas a u n mayor. No había nadie para resolver eso. La idea de un padre protegiéndonos si t r a s g r e d í a m o s la ley era inadmisible. Sencillamente inadmisible. Si acaso nos soltaba un guantazo o un zarpatillazo y te callabas. Tuvimos libertad, fracaso, respeto, éxito y responsabilidad. Y aprendimos a crecer con todo ello. ¿Eres tú uno de ellos? Enhorabuena. Pasa esto a otros que tuvieron la suerte de crecer como niños. Antes de que todos estos niñatos que hay ahora, que se creen algo y no tienen respeto ni educación a nadie, destrocen el mundo en el cual vivimos. Gracias y un saludo a todos. Cuidaros y que os vaya bien. Hasta aquí la carta. Pues, querido y desconocido amigo, si tú, que naciste entre los pasados años 70 o 90, Pasaste por estas circunstancias y todavía estás vivo y tienes ganas de relatarlo con orgullo. Si crees que vuestra generación es la más guay del mundo mundial, cosa que no pongo en duda, cuidado, pues imagínate quién te habla, que nació en 1942. Imagínate, amigo mío, imagínate lo que podría a largar y o hoy. Quizá algún día lo comente en antena. Pero puedo asegurar que no fueron años de terror ni de sufrimiento. Simplemente nuestra generación, una generación de posguerra, aprendió a sobrevivir bajo mínimos. Con lo opuesto. Y aquí seguimos todavía, observando lo que ocurre a nuestro alrededor. Con lo opuesto. Simplemente con lo opuesto. Con nuestro bagaje humano a cuestas, llevado con orgullo. Y toda la dignidad posible, e intentando traspasar a la actual generación que nos está escuchando todo este equipaje de valores humanos adquiridos hace más de medio siglo en un solar recién empapado en sangre, en una España arrasada por una guerra entre hermanos. Es por ello que aquí nos habla. Tras dar lectura a esta carta, ha vuelto la vista atrás. Quiero decir definitivamente adiós. Adiós a tantos años de amargura. A tantos años de odio entre hermanos. Nuestra vieja y agotada generación quiere morir en paz. Y quiero decir adiós emitiendo una grabación en directo. Un canto de despedida al aire libre. Un canto de despedida desde el High Park de Londres. Una grabación de los coros y la orquesta sinfónica de la BBC, interpretando Aoulang Sein. Esto ha sido todo por hoy. Desde Madrid, España. Y para Radio Anti-ZP, a os habló José Luis de Valero.